Fronteras del futuro El futuro será de la inteligencia artificial pero se utilizará para algo bueno y positivo para los antibióticos no se va a contar en fronteras del futuro Javier o Javier muy buenas ¿Qué tal? hola, hola javier estamos? yo creo que tú tienes un laboratorio en casa no. yo estoy aquí eh, estoy dándole vueltas a las cosas estoy de en conexión de con inteligencia vosotros, artificial eh, porque <risa> es estás... artificial que de inteligencia te estás <risa> volviendo un experto auténtico experto no, en, en este temario en estos temas de la tecnología aplicada al, a la salud de las personas al tema sanitario están muy de moda la semana pasada os rec recordáis que ya hablábamos también un poco de como eh, evitar posibles futuras pandemias que las habrá mediante la inteligencia artificial y mediante ese escaneo masivo de datos fiables, de fuentes fiables. Era, era el, el, el talón de Aquiles, ¿no? Que no todas las fuentes son fiables ni todos los datos que dan esas fuentes son fiables pero para futuras, eh, evitar futuras crisis como esta eh, son fundamentales es eh, el, el oro con el que se tiene que nutrir eh, el, eh, la guerra contra estas estas pandemias bueno pues hablamos también eh, que había como tres frentes ¿no? el, el eh, poder anticiparse a estas pandemias el, una vez que, eh, que, que ellas surgen el poder combatirlas y sobre todo de cara al futuro eh, esos eh, patógenos combatirlos con, con, con vacunas ¿no? en el caso, en el caso de, de, de, de virus como este del SARS CoV-2 ¿no? y eh, todo esto estaba mediado por la inteligencia artificial lógicamente como, como eh, estamos en, el, en la época de la inteligencia artificial pero decíamos que los eh, humanos tenían que supervisar eso. Bueno, pues eh, a día de hoy ya hay un avance muy importante, no en, en, en, este, en contra este virus, pero sí contra eh, otras de las eh, pandemias, por así decirlo, tal vez más silenciosa, pero tal de tal como esta, que, como sabéis... La no me asustes, no me asustes. Bueno, no, ya, en esta ya hemos hablado en varias ocasiones y además ya se lleva tiempo luchando contra esto, no son las, las infecciones bacterianas, fundamentalmente la resistencia, la inteligencia que tienen las bacterias para luchar contra los antibióticos que ha creado el ser humano y eh, gracias al cual la supervivencia... A, a la resistencia a, partir... a los antibióticos Exactamente. Que tanto Exactamente, entonces eh, eh, desde que se inventaron se han salvado muchísimas, sí. muchísimas vidas pero claro, las bacterias son seres vivos que han sabido ir, ir combatiendo estos, los antibióticos y, y crear esa resistencia que, que les hacen cada vez mm, eh, más me, menos, menos eficaces eh, los antibióticos a esas bacterias y por tanto las infecciones de momento en los últimos años van ganando por así decirlo un poco la batalla porque infecciones que antes se combatían ahora mm, empiezan a ser muy complicadas porque no hay un arsenal nuevo de antibióticos pero esto va a cambiar gracias a la inteligencia eso, artificial, eso, eso. ¿qué os parece? Muy bien, a mí me parece fantástico porque pues una mira. de las cosas, una de las demandas que más estaban exigiendo Y, y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo es algo que, que hay que tener muy en cuenta era que no estaban invirtiendo para hacer este desarrollo de antibióticos de, de pues eso, de, del, siglo XXI, del siglo XXI que tenemos unas enfermedades totalmente, pues eso revolucionarias, que se revolucionarias nos van de las manos y que estamos intentando tener unos tratamientos muy antiguos que a veces en, en estas cuestiones si sí, los antibióticos no han evolucionado por así decirlo o, o hay, o hay un, un buen arsenal pero las bacterias son muy listas y, y saben mutar para des de los ataques de los antibióticos. Eh, se calcula que para el año 2015 habrá anualmente 10 millones de muertes en el mundo debidas a infecciones por bacterias. Si esto no se soluciona, eh, imaginaos todos los años 10 millones de muertes por una causa que en el pasado creíamos que teníamos resuelta la batalla contra las bacterias, pues no ha sido no es, no es así por el mal uso y abuso de estos antibióticos entonces eh, eh, esto lo han tenido en cuenta eh, científicos del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y bueno se han, han publicado en, en la revista Cell, Célula eh, un, un artículo sobre un hallazgo interesantísimo un hallazgo muy eh, prometedor cuenta, cuenta. Y, y, eh, eh, porque mm, por medio de inteligencia artificial han creado un nuevo antibiótico eh, sin tener que darle tantas vueltas a, a, a, a ciegas como se hace como se ha hecho hasta ahora con los experimentos eh, y con la investigación puramente humana, por así decirlo, al introducir en la mecánica de investigación inteligencia artificial de última generación se desarrolla, no se puede ir mucho más concreto a eh, resultados eh, positivos y no desechar tanta eh, sabiduría humana en, en resultados que a lo mejor no llegan a ningún lado, ¿no? en, en, en experimentos que no llegan a ningún lado y en Pérdida, por así decirlo, de inversión económica que cuestan esos experimentos. Con la inteligencia artificial se va más sobre seguro. ¿Qué es lo que han hecho estos eh... Eh, científicos del, del mides bueno pues eh, crear desde cero, crear absolutamente de, desde cero eh, antibióticos con el medio de algoritmos de red neuronal, es decir son eh, un algoritmo de inteligencia artificial que está inspirado en la arquitectura del cerebro ¿no? y que aprende las propiedades de las moléculas átomo a átomo, es decir con una precisión los algoritmos eh, conocen de nosotros mismos eh, más que nosotros mismos eh, pero también estamos eh, descubriendo que los algoritmos también puede servir para eh fabricar, entre comillas, fabricar antibióticos. Exactamente eh, eh, en basado, fíjate que la cuestión es que están basados en redes neuronales, es de decir, que el ejemplo a seguir el cerebro, es el, el ejemplo mente. de nuestro propio cerebro, de nuestra, eh, nuestra propia fábrica de, de, de, de todo, ¿no? por así por así decirlo, además estos estos eh, sistemas que han creado nuevo, eh, se podría aplicar para crear otro tipo de medicamentos destinados a otras enfermedades eh, más eh, como cáncer o como enfermedades neurodegenerativas Es decir, eh, la novedad es que eh, el proceso del descubrimiento de antibióticos eh, en esta ocasión es, eh, eh, han identificado unos nuevos tipos de antibióticos sin utilizar ninguna suposición humana eh, previa. Es decir, ellos han entrenado, han cogido una, un algoritmo, este algoritmo basado en red neuronal, y lo que han hecho ha sido eh, entrenarlo. Es decir, empezar a darle datos y entre, eh, un entrenamiento como se hace a, a estas máquinas inteligentes, a estos algoritmos inteligentes, ¿no? Y entonces lo que, el objetivo era que detectaran eh, moléculas que impidieran el crecimiento de una bacteria en concreto, de la Esquerechia coli que todos conocemos y que bueno es, un, es, es por ejemplo responsable de muchísimas infecciones urinarias uh -huh. por ejemplo, tanto las leves como luego las, más las que más se van complicando más a, a menudo ¿no? eh, lo que hicieron es que eh, utilizaron un conjunto de 2325 moléculas que se sabía que ya tenían de por sí actividad bacteriana porque algunas de ellas, 300, eh, estaban incluidas en antibióticos que ya existen en la actualidad y otros 800 compuestos de estos eh, venían de origen vegetal animal y también de origen microbiano cuando el algoritmo aprende a predecir la función molecular eh, sin, sin, eh, sin una suposición previa de un humano es decir, con lo aprendido en el entrenamiento la, la, eh, eh, el algoritmo es el que eh, él solito actúa sobre esas moléculas sin saber qué tipo de grupos químicos está analizando, ni, ni cómo actúan los medicamentos. Es decir, por así decirlo, virgen del todo, sin ninguna suposición previa de un humano que le haya metido una identificación previa de algunos de los compuestos que está estudiando. ¿no? Esto, Entonces, perdona, eh, Javier, lo que quería decir es que estos antibióticos actúan de forma diferente Exactamente, los eso, eso, que sí, esa es una nueva etapa, una nueva, nueva etapa, fase. Exactamente, es decir, es que el, el, el modelo que han creado es que, aprende nuevos patrones que hasta ahora son desconocidos para los expertos humanos, es decir, estamos en, en la puerta de una nueva fase de, este, de, de investigación y de combatir las infecciones por bacterias bueno, pues eh, estamos en que después de entrenar el modelo, lo que hicieron es que eh, utilizaron una, una eh, eh, el algoritmo lo utilizaron para examinar una biblioteca eh, llamada eh, Drug Repurposing Hub que tiene más de 6.000 moléculas de muchas cosas que se están investigando para eh, enfermedades humanas. ¿no? Entonces, el algoritmo empezó a, a, a manipular, a trabajar con esas seis moléculas y le pidieron que predijera, con lo que ya sabía el algoritmo, cuáles eran, iban a ser eficaces contra Esquerechia coli. Uh -huh. Y que de todas esas que creía, solo seleccionara las que el algoritmo creyera Que, son, eh, que iban a ser nuevas, es decir, distintas a las eh, moléculas, a los act eh, principios activos de los antibióticos ya conocidos, es decir, nuevas moléculas antibacterianas. Ah. Cuando eligió esas moléculas seleccionaron 100. Uh -huh. eh, para combatir esas de, de, de todas esas 6.000 seleccionaron 100 y el, ahí ya empezaron las pruebas físicas concretamente con ratones y ahí es eh, donde empezaron a ver eh, la novedad que, que había el, el antibiótico así creado lo han llamado Alicina Alicina en honor a Hall 9000 que os acordáis que es la computadora inteligente como se decía entonces de la nave de 2001, una uh -huh. Del espacio, que de la han llamado alicina, porque está creada pues por medios tecnológicos. ¿no? Bueno, pues esta molécula se, se mostró muy eh, activa eh, contra un amplio espectro de, de microbios, de patógenos, incluido dos muy peligrosos, que son el, el clostridioides difíciles y otra que se llama el acitinovacter baumí, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, que es pan resistente que ahora mismo no hay antibiótico que lo pueda tratar y que se necesita con urgencia nuevos antibióticos concretamente para este es decir, no solo consiguieron esto, sino que lo hace de forma diferente a como lo hacen los antibióticos hasta ahora. Los antibióticos hasta ahora le, le, funcionan inhibiendo determinadas enzimas eh, que están involucradas en la, en, en la síntesis de, pared, de la pared celular y tal. Lo que hace este nuevo antibiótico es totalmente diferente. Simplemente, lo, bueno, simplemente complicadamente, mejor dicho, sí, sí, sí, pero bueno, lo que lo hace es que sí. interrumpe el flujo de protones que hay a través de la membrana eh, celular, con lo cual se interrumpe el, el, el, el, el trasvase de información, por así decirlo, de unas células a otras, y ahí se detiene la actividad eh, del microbio. Y, y con... Incluso, Javier, esto parece y puede llevar en el futuro a que la inteligencia artificial que está detrás de todo esto no necesite el ser humano claro, es que eh, eh, una vez creado el algoritmo eh, que es un algoritmo de estos eh, eh, que autoaprenden eh, ahora mismo no recuerdo la palabra con, como la denominan los propios científicos pero es eh, introducido o, por eso necesita tantísimos datos y tantísima orientación al principio y un entrenamiento previo pero luego una vez eh, he creado el, el algoritmo se eh, autoenseña a sí mismo con eh, el objetivo que tú le has, le has pedido ¿no? si tú le has pedido buscar tal tal Eh, él va dirigido ahí eh, eh, evitando los errores sobre la marcha y, y aprendiendo para próximas ocasiones pero fíjate que es que el antibiótico que, que, que la alicina eh, eh, normalmente en los ensayos en esta fase ya en, en, en, en fase en pruebas físicas mm, suelen tener una, mm, un periodo de, de resistencia en que las bacterias empiezan a crear resistencia contra ese antibiótico a, la, a las 24 48 horas uno o dos días pues con la Licinas han llevado la grata sorpresa de que, aparte de tener muy baja toxicidad, los eh, eh, digamos, que tiene poder más allá de los 30 días contra esa bacteria. Es decir, han comprobado que incluso pasados 30 días de las pruebas y de estar bombardeando a la bacteria con, con una alicina, no, la licina, la bacteria no es capaz de crear resistencia con la licina. O sea, la licina sigue siendo eh, potente y eficaz contra una eh, bacteria a la que están bombardeando. No es capaz de crear autodefensa contra la bacteria, con lo cual, evidentemente, lo que la eh, eh, otorga es una gran robustez frente a las resistencias que fabrican las propias, las propias bacterias ¿no? lo que hizo y terminando ya el equipo eh, examinó más de 107 millones de unas estructuras moleculares que están en otra base de datos llamadas CIN15 y de ahí seleccionaron unas 20 y 23 identificaron una actividad antibacteriana en ocho. de esas ocho, dos tenían una potentísima actividad contra una gran eh, eh, gama de patógenos, incluido poder vencer a la famosa Skerechia coli, que era el objetivo final, que era resistente a los antibióticos. Con lo cual, mediante la inteligencia artificial, objetivo cumplido. Bueno, muy bien. La inteligencia artificial al rescate del ser humano para la fabricación de antibióticos. Hay fronteras del futuro. Javier Sevillano, gracias. Besitos. A vosotros.